En COPE, la última hora en la mañana. Estar informado. A esta hora tenemos relativa normalidad tras el apagón general en toda España. Lo peor está en las estaciones de tren, donde miles de personas o intentan ir a trabajar o algunos volver a casa tras haber pasado la noche, pues como han podido. Algunos han tenido que pernoctar en las propias estaciones o en espacios habilitados, como el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid o el Polideportivo San Fernando de Cuenca, donde han dormido más de 200 personas que a esta hora vuelven ya a sus lugares de origen. Con ellos ha estado nuestra compañera. Noelia Barroso. Pues hace escasos diez minutos que han salido en los trenes la práctica totalidad de las personas que quedaron atrapadas ayer en los distintos trayectos y que acabaron en Cuenca. Mira, ahora mismo Cruz Roja está recogiendo el dispositivo que había montado para repartir desayuno a los 235 que tuvieron que pasar la noche en el polideportivo. Han estado bien atendidos durante la noche, seguran, pero las horas que estuvieron atrapados fueron muy duras. Así lo contaba aquí en la estación Adriana y Carolina. Todos los servicios a b i e r Estaban súper pendientes de todos los abuelitos que estaban durmiendo en los catres. Y cuatro horas vigilados por todos lados, lo que necesitáramos, comida, medicina. Un lugar protegido del frío, porque hacía bastante frío. Dentro de lo que cabe, pues nosotras dormimos las pocas horas que dormimos en el suelo, pero bueno, con mantas, con un saco de dormir, bueno, improvisado. Aunque con retraso, los trenes siguen saliendo de la estación Fernando Zobel, que ahora mismo ya va poco a poco recuperando la calma habitual. Y hoy es día de comenzar a hacer balance de las posibles pérdidas que e la pagó n ha provocado en millones de negocios. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos calculan que esas pérdidas pueden llegar a los 1.300 millones de euros. Victoria Ballesteros. Una cifra estimada por lo que dejaron de vender, sobre todo en la hostelería y en el comercio. Y a la que habrá que sumar el género perdido, según acaba de contar aquí en Herrera en COPE, el presidente de ATA, Lorenzo Amor. A partir de ahora, lo que habrá que ver es la mercadería que, desgraciadamente, pueda, pueda verse afectada. n o También los aparatos que, por las diferencias de t e n s i ó n puedan verse afectados. Pues en eso está ahora mismo José María, hostelero de Murcia, evaluando las pérdidas, más allá de que apenas pudieron trabajar ayer, porque hasta las 10 de la noche no volvió la luz. No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y、eh, los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a, a ver esta mañana. Y, y digamos que el domingo hicimos un pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Conseguimos mucha materia prima el lunes por la mañana. ATA ha habilitado un teléfono para ayudar a los autónomos que lo necesiten. Es el 9 10 18 16. Y mientras tanto, el rey Felipe VI ha presidido una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Es la tercera tras el apagón del que aún desconocemos las causas. Nada así había ocurrido nunca, según el gobierno, que a esta hora está reunido en Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez. Un gran apagón de estas características no había pasado nunca, ni siquiera nada similar. Eso repite el gobierno ante un capítulo de gravedad extrema. Por eso, elude aún las respuestas claras sobre las causas reales de esa súbita desaparición en apenas cinco segundos. Del 60% del suministro eléctrico del país. Todas las hipótesis han seguido abiertas, justifican desde la Moncloa mientras dan por cumplido un objetivo claro que la luz ha vuelto este martes a todo el país. Aún así, el Consejo de Ministros aprueba esta mañana un acuerdo con carácter preventivo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos y ello tras celebrarse una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidida en esta ocasión por el rey Felipe VI. Con la fuerza de ABC. Cope. Estar informado. Y el apagón、no、afectó también al mundo del deporte. Y hoy el Mutua Madrid Open reabre sus puertas y recupera la normalidad para la jornada. Bruno Casar. Sí, todo después de que a primera hora de la mañana la caja mágica aún tuviese problemas con el suministro eléctrico, la jornada ya se va a retomar con total normalidad, Ángel García. Absoluta normalidad en esta caja mágica. Se ha abierto incluso 10 minutos antes de lo previsto. Las puertas se abrían a las 11. Se abrieron a las 11 menos 10. Y con absoluta normalidad está entrando mucha gente. A vivir un día de tenis normal. Parece que ayer no sucediese nada, que apenas se jugasen tres partidos aquí y, evidentemente, como os podéis imaginar, una jornada llena de tenis hoy aquí para intentar recuperar todos esos partidos que no se jugasen. Puertas abiertas ya, a partir de las 12 empezarán a volar las raquetas y las pelotas. Todo normal en esta caja mágica. Gracias, Ángel. Martes en el que ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en Cope.es y aplicaciones con el Arsenal Paris Saint-Germain. Mañana tenemos el Barça Inter, los de Flica. k Esta hora tienen precios. p r e Visto el último entrenamiento a la una rueda de prensa del técnico alemán junto a la Minjamal. Y esta noche, ocho y media, recuperamos el Almería Racing de Ferrol en segunda división que no se pudo disputar ayer a las nueve Real Madrid o l i m p i a Cosplayoffs Euroliga. La serie recuerdo dos cero para los griegos. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera e n c o p e La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y a h o r r o t e ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados en la puerta de Alcalá en una jornada de nubes y claros y temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 11. En cuanto al tráfico en las carreteras, hasta ahora hay tráfico lento en la M50, en Perales del Río, sentido A3, y la DGT sigue recomendando no coger el coche si no es necesario. En la capital, todos los túneles están abiertos, salvo los de Azca, y todas las líneas de la MT y autobuses interurbanos funcionan al 100% y serán gratuitos durante todo el día. En metro funciona ya también al 100%, con el servicio restablecido en toda la red, incluida la línea 7, así que todas las líneas funcionan ya con normalidad. Cercanías funcionan al 50%, salvo la C3 y C5. La C3 circula desde Aranjuez hasta Chamartín y la C5 desde Humanes hacia Atocha en ambos sentidos. Y el servicio de estacionamiento regulado es gratuito hasta las 3 de la tarde. Escuchas, Herrera, en c o p Música you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 Cierra la puerta robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Soloptical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en Soloptical.com. ¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! De ¡Freno! Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. Herrera Incope. Estar informado. Seguimos en Herrera Incope. Sí, seguimos. Son las 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Estoy paseando por el, por el centro de Sevilla, discúlpeme, por la calle Tetuán, que es una de las arterias peatonales comerciales. De estación, unos comercios que están todos abiertos. ¿eh? Porque sabe s que le podemos contar que el, cerca del 100% del suministro eléctrico ha vuelto a, a toda España. Sí, y quizás me esté escuchando desde un sitio en el que todavía no hay luz, o en el que todavía los semáforos van y vienen, o en los que las líneas tienen algún tipo de problema. Pero、eh, el grueso、eh, está bajo control.、Eh, sigue habiendo preocupación en los puntos.、Eh, De transporte, como por ejemplo en, en las estaciones de tren. De hecho, antes de hablarle de qué ha pasado, por qué ha pasado, qué datos tenemos y todo ello, me quiero ir a Valladolid. Allí está Carmen García en la estación de Avi. q u i z á nos pueda hacer una fotografía interesante a esta hora de la mañana. Carmen, ¿qué tal? Hola Alberto, buenos días. Pues aquí en la estación de Campo Grande de Valladolid, n、eh, normalidad, pero sí que dentro de la estación se ven largas colas en la ventanilla para coger billetes o reclamar atención al cliente. Y en los paneles sí que se ven que los trenes están registrando algunos retrasos en torno a 20 minutos. Donde los trenes aquí circulan con normalidad, pero en localidades como Medina del Campo, por ejemplo, o en Salamanca, Renfe ya ha dicho que va a suprimir. Todas las conexiones ferroviarias hoy. Lo que sí estamos viendo son muchos viajeros que llegan con maletas desde otras ciudades que se quedaron prácticamente tirados. Estoy con un grupo de cinco personas que ayer viajaban de Vitoria a Toledo. En ese trayecto. Se quedaron、eh, parados en venta de baños en la provincia de Palencia y en venta de baños estuvieron como unas 10 horas. Después los trajeron hasta aquí, hasta Valladolid, donde se han alojado en un hotel. Y bueno, pues Ana Isabel es una de esas viajeras. Buenos días, Ana Isabel. Buenos días, buenos días. Bueno, vosotros salís ayer de Vitoria con destino Toledo. t e n d r í a i s que haber llegado ayer a Toledo. Hacer enlace en Madrid, pero bueno, mientras estabais en ese tren, sucede ese apagón y qué ocurrió. Pues en una curva el, notamos que el tren se paraba, que se quedó un poco inclinado y así, y bueno,、eh, no sabíamos lo que pasaba, había incertidumbre, y bueno, pues la gente ya por las redes empezaba a decir que sí、si、se ha b í a i d o la luz, que se ha b í a i d o Nos llegaba información. De que se había, contradictoria, que si se había ido en toda España, en Francia. Entonces, bueno, pues luego el internet se iba y venía y fueron pasando las horas. Al final, pues nos dijeron que podíamos salir a la calle, al, a las vías, andar un poco y tal. Porque... ¿Todo esto en venta de baños? En venta de baños. Entre e n t v Acabamos de baños... de pasar Burgos y íbamos hacia venta de baños y cerca de venta de baños se paró el tren. ¿Y estuviste i s ahí cuánto tiempo? Pues、sí. unas diez horas.、Eh... Justamente acababa yo de mirar el reloj porque decíamos, jo, ya queda poco para Madrid y tal. Y hasta las 10 de la noche, desde las 12 y media, una menos cuarto, hasta las 10 de la noche, que ya decidieron a ver qué, qué hacían con nosotros. Y después de ahí os traen hasta Valladolid. ¿Y qué ocurre? ¿Aquí os habéis hospedado?、Eh, bueno, llegamos a Valladolid, estuvimos un buen rato en el tren porque preguntábamos a los interventores, no sabía nada, luego llegó la policía municipal. Llegó Protección Civil, Cruz Roja, nos dijeron que nos iban a traer algo de cena, pero bueno,、eh, luego empezaron a repartir, nos dieron galletas,、eh, barritas, leche, barritas de cereales, leche y magdalenas y eso. ¿Y aquí os ofrecieron un hotel aquí en Valladolid? Sí, luego ya después de bastante rato, a la una de la mañana o así. Ya nos repartieron por grupos en hoteles. Nos llevaron en un autobús, cada a, nos montamos todos en el autobús y luego pues nos、Madre. repartieron por los hoteles. Y claro, aquí os hemos cazado viniendo ya a la estación para saber qué hacer hoy. Vosotros tenéis、claro. el billete allí y ahora vais a, a esa ventanilla donde hay ya bastantes pasajeros a preguntar qué pasa con vosotros, porque no habéis recibido ninguna información. No, no, exact,、eh, exacto, porque nosotros teníamos ya el enlace,、eh, teníamos el viaje desde el billete lo teníamos con el enlace. Para ir a Atocha y de Atocha a Toledo. Y ahora venimos pues a informarnos, a ver si nos sirve el mismo billete o tenemos que coger, a ver lo que hay. Porque tampoco nos han dicho que. No nos han dado nada claro de los horarios ni nada. Bueno, Carmen, pues es una ú t m a l e c n Pregúntales, ¿Sí? Dime, pregúntales si, si ya saben algún sitio en el que reclamar, si creen que van a poder recuperar algo de dinero o. ¿Vosotros、eh, va, creéis que vais a poder recuperar algo de dinero? ¿Os ha llegado algún correo para reclamar o vais ya directamente a la ventanilla? Pues nosotros preguntamos ayer en el tren, pues como había, nos daba mucho tiempo para preguntar, informarnos y tal, pues sí que preguntamos, nos dijeron que la reclamación la podía. Yo pedí hojas de reclamación, nos dijeron que la podíamos hacer online y, y en, en REFE, n que, que hagamos la reclamación y que. Y a esperar, a esperar. Sí que vamos a reclamar porque el billete, el, el alojamiento, eso del hotel, sí que entra dentro del seguro de Renfe, nos ha dicho que lo cubre el seguro de Renfe. Pero no obstante, reclamaremos porque tenemos derecho a la devolución del billete o, bueno, y esperaremos a ver. Tenemos tres meses、bueno. para reclamar. Bueno, pues bueno. esperemos que, que, que hagáis bien el viaje por fin. Gracias.、No、sé Carmen, dales un abrazo、vamos. de mi parte. Dile que、a、han Alberto, hablado perfectamente. El PRTA os manda un abrazo. Lo han dicho perfecto. Lo <risa> mismo, Alberto. Carmen, que seguimos hablando, ¿vale? Vale, Alberto, un beso. Un abrazo. Déjeme volver rápidamente a, a nuestra estación central de hoy, a los estudios generales de la cadena Cope s o f í Abuera. Buenos días. Hola Alberto, buenos días. Tenemos información actualizada sobre el funcionamiento de la red eléctrica. Un nuevo mensaje del operador de redes de red eléctrica que dice que ya está normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico en toda la península, es decir, al 100%. Tras superar la punta de la demanda de la mañana a las 8 y 35, El pico nocturno se espera esta noche a las 9 y 10 de la noche con algo más de 31.200 megavatios. Así pues, ya podemos decir que a esta hora está normalizado al 100%, lo cual no implica. Que estemos en una situación normalizada, como estamos escuchando a lo largo de toda la mañana en Herrera en Cope. También ha terminado el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Rey. Estamos pendientes, ya lo sabes, de una reunión también del Consejo、eh, de Ministros que finalmente、eh, se va a celebrar mañana. Eso quiere decir que, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral no se va a aprobar hoy, como estaba previsto, y pendientes de lo que ocurre a lo largo y ancho de toda España, porque seguimos registrando mil y una incidencias en trenes de toda España. Nos acaba De informar nuestra compañera Belén Ibañez desde la estación de Atocha que, por ejemplo, acaba de llegar allí la unidad militar de emergencias. No, y después tenemos mucha información tenemos que proporcionar de alguna forma. De verdad que todavía el contacto y la comunicación no es la más sencilla del mundo, porque hay mucha gente con llamadas acumuladas. Entonces queremos saber qué ha pasado con la declaración de la renta. Ayer se j u g a d una primitiva, qué ha pasado con todo eso. Es decir, son、eh, asuntos un tanto colaterales, están un tanto en la periferia, pero habrá que prestarles atención en las siguientes horas,、eh, no solo las de este programa, sino, sino de, de, de bueno, este tratamiento de esta, de, de esta información que hace la cadena COPE.、Eh, Sofía, conectamos enseguida p o r q u e creo que tengo a Dani Trigo en la estación de Santa Justa, uno de los puntos también críticos ¿eh? ferroviarios, porque gran parte de los trenes que se han quedado v a r a d o s se han quedado v a r a d o s en la línea Madrid-Sevilla. Y esta mañana lo que yo he visto a las seis de la mañana era. Poca información.、Eh, la gente es verdad que tranquila con un civismo espectacular. Muchos con mantas de la UME que habían pasado allí la noche, pero ya l e digo, yo he salido de allí a eso de las 6.40 y un poquito más tarde, a las 6.50 y no había información. Dani Trigo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto.、Eh, no sé si ¿sí? tienes algo más de info. Pues mira, solamente por darte una imagen muy gráfica de lo que tú acabas de decir. Los paneles de,、eh, ¿sabes? Los paneles de llegadas y salidas sí,、claro. que informan de los trenes que van llegando y que van saliendo están ahora mismo apagados. Es decir, hasta ese punto. ¿no? Ahora mismo la situación en la estación de Santa Justa es estación abierta, abarrotada de gente, larguísimas colas en las oficinas de atención al cliente, que son ahora mismo las que están concentrando las preocupaciones de todos los pasajeros. Algunos llevan aquí desde ayer, por lo tanto, Llevan muchas horas, han dormido aquí. Ahora mismo, personal de vigilancia ordenando un poco、eh, el caos de pasajeros que hay, ya digo, a las puertas de las oficinas de atención al cliente, que ahora mismo están concentrando toda la actividad en la estación de Santa Justa. Paneles apagados. La información que tenemos es la que venimos dando durante el día. Sí que de última hora podemos contar que se han restablecido los trenes de media distancia a Andalucía Oriental, es decir, a Málaga y Granada. Está interrumpido el servicio de media distancia a Cádiz y Huelva por falta de tensión. Y en cuanto a A la alta velocidad, lo que venimos contando, Alberto, de Madrid a Andalucía sí que están circulando trenes. Ojo que hay 150 pasajeros、eh, atrapados en Malagón, en Ciudad Real, con destino Málaga. Esto también es información de última hora. Y, y bueno, en fin, pues estamos a la espera de que se restablezcan los trenes de Andalucía con dirección a Madrid. ¿Por qué? Porque había dos trenes que desde ayer están parados en la provincia de Córdoba, en Villanueva de Córdoba y en el cambiador de Alcolea. Por lo tanto, mucha gente, mucho desconcierto. Gente pidiendo información, como tú dices, porque ahora mismo es,、eh, hay, hay gente que lleva aquí muchas horas y están esperando a ver de qué forma salen de Sevilla. Y, la, y ahora mismo la actividad concentrada en las oficinas de atención al cliente. Alberto. Me he ido, ¿no? Estaban todavía atrapados. ¿Cuántas horas? ¿Qué se hace durante tanto tiempo en un, en un tren?、Eh... Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, te escucho, te hola, hola. Hola, hola. Hola, Alberto. Hola, hola. Te escuchamos, Alberto. Te escuchamos. Hola, hola. Es que las comunicaciones están siendo complicadas a lo largo de toda la mañana. Decíamos que si la luz ha recuperado de alguna forma la normalidad, no así lo han hecho las comunicaciones. Sigue habiendo numerosas interrupciones en el suministro. Lo sabe bien un buen amigo de este programa, como es Jorge Alcalde. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, ¿Tú has tenido algún tipo de problema de comunicación esta mañana? Esta mañana ya todo un poquito mejor, aunque es verdad que las comunicaciones, tanto Wi-Fi, 5G, en algunas áreas de Madrid, seguían siendo, siendo bastante inciertas, hasta hace un poquito que parece que han empezado a mejorar. d e s d luego, ayer, como todo el mundo,、pues、fue el caos generalizado de, de, de todas las comunicaciones en toda España. Muchas preguntas, no sé si seguimos haciendo todos a, a esta hora de la mañana. Yo no sé si podemos tener una causa clara. Es verdad que, que del. Del ataque sí que fue derivando en las siguientes horas a, a, a fallo, ¿no? del de, de sistema, pero no sé si hay algo claro, evidencia, a esta hora de la mañana. Bueno, pues,、eh... Cualquiera de las alternativas que ahora pongamos encima de la mesa sigue siendo incierta. Se han producido diferentes explicaciones. Yo creo que lo más interesante es intentar contar qué es lo que supondría cada una de ellas y conforme pase el tiempo, posiblemente semanas, a veces meses, podremos saber realmente qué es lo que ocurrió ayer a las doce y media en toda España. ¿no? Pero Antes, cuando has anunciado la noticia de Red Eléctrica, s e s has dicho que el sistema eléctrico ha vuelto a funcionar. No has utilizado la palabra sistema por casualidad, porque realmente una red eléctrica es un sistema, una unidad, que tiene que funcionar perfectamente sincronizada y que todos sus agentes tienen que estar perfectamente conectados. Es como una manguera, una manguera en la que tienes que introducir tanta agua como la que sale para que no se colapse. Y todos sabemos que si pisamos la manguera y sigue entrando agua en la manguera, terminará reventando. Algo puede ocurrir así en una red eléctrica, pero por desgracia. Un poco más complejo porque la red eléctrica es una manguera con muchos agentes. Tiene agentes que producen energía, los generadores, pues, de cualquiera de los tipos de energía que se producen, y otros agentes que la transportan, la distribuyen y la entregan a domicilio. Todos esos agentes, centenares de ellos, tienen que estar perfectamente sincronizados para que el sistema funcione. Tiene que entrar tanta agua como la que sale por la manguera. Y la sincronización es la clave, en una misma frecuencia, 50 i n u t o Esta, esta sincronización es la clave para que todo funcione. Si una de las partes de la producción de la energía o de la distribución de la energía se desincroniza, por ejemplo, una、uh -huh. estación productora empieza a emitir menos energía de lo normal, el resto va a empezar a notarlo. Esto es como si en una orquesta, que tiene que estar toda la orquesta afinada en la, Falla. Un violín se alfina en fa y se nota. Eso es lo que e ha producido. Es tan, tan, tan delicado. Es muy delicado porque esta, esta sincronización depende de muchos factores, pero el primero de ellos es el tipo de energía con el que se suministra la red.、Eh, hay energías que tienen una gran capacidad inercial. Esto es muy fácil de entender porque todo lo hemos experimentado. Cuando tú vas en bicicleta, puedes dar varias pedaladas y de repente dejas de dar una pedalada, pero la bicicleta. Sigue andando por la inercia obtenida por la energía cinética que tú le has aplicado. Hay fuentes de energía, por ejemplo, energía nuclear,、uh -huh. la energía nuclear, o las energías fósiles, o la energía hidroeléctrica, que funcionan haciendo rotar turbinas a una frecuencia sincrónica con el resto del sistema. Que si tienen un pequeño fallo, da igual, durante unos pequeños milisegundos, daría igual, porque la inercia de esa turbina va a seguir manteniendo el sistema sincronizado. Pero hay otras energías, las renovables, Que funcionan por otros sistemas, que m s e a n inversores, no realmente haciendo circular este tipo de turbinas, que cuando tienen una pequeña fluctuación son menos estables, producen más fácilmente una sincronización. No sé si、Dios. me pueden m e escucha ya Sofía b、sí, u Apareció, apareció, volvió la、verdad. comunicación. Ahora estamos sincronizados.、De、los 20 kilómetros del Papa que me he hecho cada día que pasea por Roma. Y la fondo, carrera, mira,、fondo. si me vieseis、eh, correr por la calle d e t u a n pasando por la calle Sierpe, llegando aquí a la calle Rioja. Bueno, bueno, en fin, tengo aquí tres v a s o s de agua que me ha puesto Eduardo, que me tenía preparado, pero bueno. <risa> tienes fondo, tienes fondo. e s t a b a i s hablando de, entiendo las causas, ¿no? Y cómo funciona el tema de la oscilación de potencia, Jorge. Sí, algo, algo muy parecido, por ejemplo. Porque, como tú, por desgracia, no tienes、eh, una cadena como una bicicleta y no tienes inercia, que dice que cuando dejas de pedalear o de andar, tú te paras y te cansas. Pero, efectivamente, las turbinas de algunos de los generadores sí que tienen esa capacidad inercial que permite mantener el sistema un poquito más estable cuando esa energía procede de una central nuclear o de un ciclo combinado o de una central hidroeléctrica. Con las renovables no ocurre tanto así, por lo tanto, si tenemos en cuenta que ayer, justo a esas horas, estábamos en un 60% aproximadamente de producción renovable、eh, y que hemos hecho algunos experimentos recientemente viendo cómo la red eléctrica española. Ha llegado al 100% de producción renovable, que ha sido un éxito pues, avalado por, por todo el mundo. Bueno, pues quizá ahí pudiera estar una de las causas de lo que ocurrió ayer. Esa, esa oscilación entre la oferta y la demanda, como decíamos al principio, esa diferencia entre el agua que entra en la manguera y el agua que sale, producido en un momento determinado. Pero lo más probable, y habrá muchos expertos que tengan que hablar las próximas semanas de ello, todavía es imposible saberlo, es que esto haya confluido con algún otro problema que haya hecho. Que esa orquesta también sincronizada, que es un sistema eléctrico, en algunos de sus componentes haya desafinado y haya producido que todos los demás hayan callado. Pero una, vamos a abrir distintos escenarios y valoraciones, porque durante años, y esto ahora voy a hacer una reflexión que hacía David Alandete、eh, esta mañana,、uh -huh. y en redes sociales, claro, durante años el, los gobiernos o el gobierno、mmm, se ha, o ha priorizado el despliegue de energías renovables. Sin atender, quizá de la forma que deberían haber atendido, el mantenimiento de la infraestructura ni resolver los problemas de interconexión que ya había. Entonces, claro, se ha dicho que Red Eléctrica es una empresa privada que tiene muchos matices. El, el, el escenario técnico es difícil de ocultar. Pues, bueno, el desencadenante sabemos que es la oscilación anómala. De las variaciones térmicas que, a,、eh, que es, has explicado. Después, la amplificación de que se cayese el 60%. Claro, ¿cómo es posible que caiga un 60% del consumo de la energía? Bueno, puede producirse, puede producirse un, un descenso aún, aún mayor en función de, las, de los factores que lo hayan condicionado. Lo importante para entender qué es lo que ha pasado es que veamos el sistema eléctrico como un sistema que se autoprotege. Es cuando una de las partes falla. Otras de las partes de este sistema, para no generar todavía más daño, colapsan también. Reducen su capacidad de producción. Se defienden.、Eh, es como si intentas evitar que te dé el sol, ¿eh? porque, porque, para que no te haga daño. Bueno, y, y eso es lo que produce una reacción en cadena.、Bueno, Quizás no sea lo más apropiado decir esto, ten, teniendo en cuenta que la, reacción, la energía nuclear es una reacción en cadena, pero es un efecto dominó en el que el fallo en una de las partes puede condicionar el fallo en otras. puede terminar condicionando el fallo en todas. De hecho, ese es el motivo por el cual, como bien sabes, Francia se desconectó、sí. enseguida. Para que no arrastrásemos con nuestros fallos fallos de otras estaciones conectadas a nosotros en el resto de Europa. Primero habría sido Francia y luego posiblemente Italia y luego posiblemente Alemania. Porque si no se pone remedio, si no hay sistemas de protección, pues terminar arrastrando efecto dominó a un sistema muy complejo que está muy interconectado. Oye, por descartar, no sé si te han llegado a ti, pero claro, ayer a lo largo del día lo he recibido esta mañana porque mi conexión fue cambiando.、Eh, he recibido un vídeo que se subió hace tres días a redes sociales y que decía: el 28 de abril habrá un apagón global. Luego te metes en la cuenta y ves que todos los días sube tres o cuatro vídeos con cuatro o cinco posibles fechas en las que pase un apagón mundial global.、Eh, él decía global y no era tan concreto en cuanto a lo que ha ocurrido. Pero podemos. Descartar conspiraciones, ¿no? Sí, ¿no? absolutamente. Primero, un apagón global es harto imposible. Tendríamos que ver qué, qué fenómenos produce n un apagón global. Por cuestiones tan. tan, tan... Tan claras como que hay sistemas en algunas partes del mundo que no están conectados, y porque incluso hay sistemas que, que funcionan a frecuencias diferentes. n o Estados Unidos va por una forma, Europa por otra. Un apagón global supondría algo prácticamente descartable. Bueno, no, no, no es 100% descanta, descartable,、uh -huh. porque en estas cosas siempre nos llevamos algunas. Sí,、eh, sí, bueno, ya descartábamos, bueno, algunos descartados. Yo、sí. recuerdo que aquí hemos hablado del gran apagón y no de la posibilidad de que ocurriese uno, sino de las consecuencias que habría debido a la interconexión que todos vivimos. Ayer, ¿no? Gente abajo en los portales escuchando una radio de p i l a que a mí me vino estupenda. Yo tengo una radio de、bueno, p i l a desde que no, tengo no, uso de, yo, de razón.、No. Y Lo que sí es verdad, Alberto, es que estas cosas、mmm, pueden ser más o menos descartables, pero a veces dan pistas, dejan pistas. Y tú lo sabes perfectamente que desde hace tiempo muchos expertos llevan, algunos, llevamos alertando de ciertas inestabilidades del sistema eléctrico en España. Y, hombre, nadie va a pensar que vamos a ir a un. Cero eléctrico como el que experimentamos ayer, ya una caída del 60% de la producción en apenas unos segundos. Pero sí es verdad que esas inestabilidades se llevaban alertando. Y eso tiene que tener consecuencias, porque efectivamente los responsables de generar las tecnologías seguras. r e No v a b l está no e s demonizando a nadie las renovables, que nadie caiga e la tentación de decir que España tiene que dejar de producir energía renovable. No, lo que tiene que hacer es producir energía renovable con las tecnologías de seguridad que existen y que tienen que seguir existiendo. Pero tú te has dado cuenta de que aquí hablamos siempre y de que dicen de no, los impuestos, lo, lo robusto que es nuestro estado de bienestar y, y, y, lo, y, y lo bien protegidos que están los españoles con los servicios. Mira, y, y hemos hablado de la red de agua. Hacen falta 80 mil millones de euros para que la red de agua、eh, esté saneada al completo y que tú no pierdas, el, no recuerdo el dato, pero creo que era alrededor del 25% del agua que sale de destino a origen se pierde y no llega a Túrifo. 80 mil millones en agua. Pero es que ahora, debido a este gran apagón, porque ese dato de los 80 mil millones lo sacamos después de las grandes lluvias y de la DANA. Ahora, después de esto, es cuando nos vamos a poner a ver si hemos gastado lo suficiente en el mantenimiento y en la renovación tecnológica de Túrifo. Todos estos sistemas, porque ahora mismo, ¿cómo está de vulnerable el sistema、eh, de red eléctrica? Bueno, sigue, sigue igual de vulnerable que estaba antes del apagón. Es decir, este apagón se ha producido por vulnerabilidades del sistema que hay que reparar, y evidentemente no se han reparado todavía, y que habrá que sentarse, tendrán que sentarse, que se tengan que sentar, para,、eh, para recuperarlo y hacerlo menos vulnerable, porque de algo hay que aprender de e s t o s catástrofes, de estos, de estos errores. Pero hay unos señores y señoras que se llaman científicos que tienen soluciones para muchos de estos temas. No para todos. La tecnología está ahí tanto para el agua como para los sistemas de suministro de energía eléctrica. Quizá tengamos que preguntarnos si las personas que gestionan a esos científicos lo hacen con interés científico o con otros intereses.、Otra、si realmente las decisiones、mucho. que se toman p u e se s basan en informes científicos.、Mm, la de frente es que se a b r e n ahora mismo con esto,、eh, Jorge Alcalde. ¿Te parece que sigamos hablando?、Eh? Vamos a estar muy atentos, claro que sí. Claro que Un abrazo, amigo. Hasta o u e n o enseguida hacemos una actualización de la información, pasamos por distintos puntos, hablamos con distintos expertos, pero antes de eso, como siempre, ya lo saben. Me da un momento. Herrera Incope.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 Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Corre, se acaban las plazas. Es gratis. Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation. Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta p r i m a v Libera tus pies, fluchos en las mejores tiendas, comodidad absoluta. Sabemos que cada negocio es un mundo.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 Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente. En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de h a i r t r a c k Recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el TAP Navin, g la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional. La nueva tarde de COPE te va a sorprender. Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Herrera en Cope. Estar informado. Vamos a sorprendernos con algo nuevo, porque siempre hay más por descubrir en Herrera en Cope. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo. Pues mira, es que desde ayer, desde el primer momento a las 12 y 35, cuando se apagó todo. Claro, Los primeros mensajes que llegaban a los teléfonos, porque las líneas iban y venían, era: esto es un ciberataque. Y es un ciberataque de tal. Bueno, a esta hora de la mañana, hace un tiempo, unas horas, hemos podido confirmar, y es una confirmación oficial, de que no es lo que provocó el apagón. Un ataque, un ciberataque. Lo que sí se ha hecho evidente es lo vulnerable que somos ahora que estamos expuestos. Porque hubo un momento en el que se restablecían las líneas. Había algún que otro aprovechado que llamaba diciendo: Oye, si quieres que vuelvas a tener luz, agua y tal, ábreme la puerta y déjame entrar a tu casa. Por eso yo creo que está bien que a esta hora de la mañana saludemos a Josep a l b o r z que es experto en ciberseguridad, director de investigación y concienciación de ESET, una empresa de ciberseguridad.、Don、Josep, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y ¿Cómo ha vivido todo esto para empezar? Bueno, pues como la mayoría de la población, con conexiones limitadas. En mi caso, pues a media tarde desapareció la conexión telefónica, no solo internet, sino también teléfono. Y p、pues, u、eh, en s e el tiempo que tuve disponible la conectividad, pues moviendo hilos, no solamente en España, sino también fuera, para ver y descartar que, que se tratara de un ciberataque. Y no sé si a usted también, a usted y a sus colegas,、eh, ¿descartaron de primeras el ciberataque o, o, o, bueno, se mantuvieron en esa postura un, un tiempo? Porque es posible ciber, ciberatacar así a un país o no? Es posible atacar、eh, infraestructuras críticas. Como una subestación eléctrica, de hecho lo hemos visto en varias ocasiones、eh, en torno de la guerra en Ucrania. Lo que pasa es que un ataque de esta escala a un país como es España, e s que no es un país pequeño, pues es raro. Entonces siempre teníamos en este caso la s mosqueta s de la oreja. No, no lanzamos ningún mensaje si no se tiene confirmación absoluta, porque lo que puede generar es medio. Y como habéis hecho muy bien vosotros desde la radio, solo remitimos a fuentes oficiales. Porque si algo puede causar un daño en una s i t u a c i ó n como el apagón, es la incertidumbre que pueda tener la población. Déjeme corregir una información, don Josep, porque como estoy entrando y saliendo de la radio y me llega también a、sí. cuenta gotas, he dicho que se ha confirmado oficialmente que no hubo un ciberataque. Es cierto que, que bueno, lo que se habla es que es lo menos probable de todo, pero déjeme corregir que no ha habido una confirmación oficial hasta ahora y hasta donde yo tengo entendido y corregiré si, si me equivoco. Pero bueno, vamos con. Claro, es que el contexto de ayer era perfecto para, para muchos listillos, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, se trata de una situación, porque en el entorno geopolítico actual p u es es plausible y es creíble, y de hecho debemos estar preparados por si puede producirse en el futuro. En esta ocasión, todavía, como tú has dicho, pues no se ha descartado、eh, del todo, y esta es una posibilidad que está sobre la mesa, aunque. Casi todas las indicaciones que tenemos en esta ola apuntan en otra dirección. m i r e ahora mismo me voy a decir, porque acabo de recibir un mensaje ahora mismo, porque hay、eh, en marcha una rueda de prensa de red eléctrica que pincharemos en cuanto podamos. Lo que sí nos ha dicho red eléctrica lo acaba de confirmar que no hubo、uh -huh. un ciberataque. O sea que eso ya、vale. está en la mesa, lo ha dicho red eléctrica. Perfecto. Pues esa,、eh, es con, digamos que es la información que nosotros, según los datos que teníamos, esperábamos oír. No habíamos tenido ningún indicio, aunque es posible que esa información en algunos casos se compruebe a todo lo pasado, es decir, incluso investigaciones que duran meses. Pero sí que es verdad que es una posibilidad que podemos tener siempre sobre la mesa, y lo q u e p a s a es que muchas veces que quien tiene un martillo s o l o de clavos.、Claro. Entonces, cualquier cosa se pone como excusa un ciberataque. No, a ver, se tienen que seguir unos procesos, se tienen que descartar otras posibilidades, que se tienen que recolectar evidencias, porque muchas veces la explicación es la más sencilla. Eh, don Josep, así como ayer los hospitales pudieron seguir funcionando porque tenían generadores de emergencia, esta propia radio puedo seguir emitiendo porque tiene un generador que permite, creo que hasta tres días、eh, pueda hablarle a, a los españoles. No sé cómo se protegen de ciberataques. Yo contaba hace poco que una de las prácticas、eh, que se ha convertido en un fenómeno, en una tendencia entre los ciberdelincuentes, es atacar, ciberatacar a hospitales, a sus bases de información, para luego extorsionarles. Con, pues bueno, oye, mira, te doy t o d o tu diagnóstico y si no quieres hacer un diagnóstico clínico a todos los pacientes que tienes ahora mismo en el hospital, dame tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo se protegen frente a un posible ciberataque en un contexto como el de ayer y el de hoy? Bueno, hay, ahí hay que ver、eh, qué protocolos. Tienen cada infraestructura crítica, porque estamos hablando esencialmente de infraestructuras críticas. Y en el caso, por ejemplo, de la red eléctrica o un hospital, pues en el caso de España hay protocolos establecidos por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras、eh, Críticas, que depende del Ministerio del Interior,、pues、lleva actuando desde el 2007. Y que existen unos protocolos coordinados, además, pueden contar en situaciones de emergencia como la de ayer, no solamente con el INCIVIS, sino también con el CNCER, el Centro Critológico Nacional. Es decir, hay todo un grupo, una retalía de gente experta que está preparada para estas situaciones. El tema es activarlos a tiempo, que cuente con los recursos necesarios y que se sigan todos sus procedimientos. Muchas veces. Cuando analizamos este tipo de ataques, lo que vemos es que ha habido fallos, digamos, bastante flagrantes en algunos casos, de que no se, siquiera, no se han implementado ni siquiera las medidas de seguridad más elementales.、Uh -huh. Con lo cual, hay que, digamos, hacer mucho trabajo en el tema de que hay que implementar esas medidas y a partir de ahí construir en base a lo que nos estamos enfrentando. Y eso puede ser más o menos costoso en tiempo y recursos, dependiendo del tipo de infraestructura que queremos proteger. Sí. ¿Y cómo podemos?、Eh, claro, es que, es que son tantas preguntas. Ahora mismo no sé si podemos hacer algo los usuarios de a pie para estar más protegidos frente a una. Espero que ya no vuelva a caer el sistema entero y que nos preparemos mejor para una posible incidencia de ese tipo. Pero sí, algunas cosas que podamos aprender de cara al futuro, ¿no? De cómo estar más protegidos. Bueno, ahí hay una cosa en la que vosotros habéis hecho un trabajo estupendo: que es el informal. El de mantenerse informado a través de, por ejemplo, la radio. Cuando todo lo demás cae, la radio sigue estando ahí. Yo ayer estuve informando, me estuve manteniendo informado durante muchas horas, por ejemplo, con vuestra emisora, porque tengo una radio que funciona a pila, funciona a través de carga, funciona incluso a través de una digamos con manivela. Eso es algo barato y que cualquier usuario puede tener. Y con eso evitamos que se propaguen bulos. Que se propaguen bulos como los que vimos ayer, o que la gente caiga en trampa, porque me han llegado también indicios de llamadas que llegaban a ciertos usuarios. Indicando que debían proporcionarles、eh, datos bancarios para que se restableciera la luz. Entonces, esas fuentes de información, como es en este caso un servicio esencial como sois vosotros, pues hace falta tener dispositivos que funcionen cuando todo lo demás falla. Tener radios, pilas, baterías, todo eso no cuesta nada tenerlo y nos viene bien en una situación de emergencia. Luego ya podríamos hablar de kits de emergencia, de tener、eh, alimentos, agua, otros utensilios, pero la importancia que es estar informado. Pues un algo tan sencillo como un a radio portátil nos sirve en situaciones como la de a y e r Don Josep Albor, experto en ciberseguridad, director de investigación y concienciación de ESET, empresa de ciberseguridad. Le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por la gran labor que habéis hecho. Gracias. Bueno,、eh, creo que se está produciendo, vamos a intentar conseguir el sonido. De la rueda de prensa que está ofreciendo a esta hora red eléctrica. Creo que tenemos aquí el sonido, si podemos subirlo, por favor. Últimos consumidores por parte de alimentación, por parte de las compañías de distribución. Y、eh, estos últimos consumidores, el、eh, tiempo de exposición puede ser algo más largo, en función de la casuística o las dificultades que se hayan podido encontrar en dicho proceso. Pero el, lo que es el h u e s o del sistema eléctrico. Como decimos, a las 7 y media de la mañana el 99% de la demanda estaba, estaba suministrado. Sofía b u e r a vamos a intentar mejorar esa、Yo、línea, creo que... pero creo que tienes eh, datos. Eh, no sé si has estado pendiente, creo que lleva muy poquito tiempo. ¿no? La, la <ríe> Aquí voy, por un lado te voy escuchando a ti, por otro. <ríe> Ay, sí, también habría que hacer un、pan. programa de cómo se hacen u p r o g r a m a de radio en estas situaciones. ¿eh? <ríe> eh, bueno, pues un podcast todo a veces es proponerlo. Red Eléctrica, tenemos a, a guía, como dices, a, al presidente, de, al director, mejor dicho, de, de Red Eléctrica, Eduardo Pirieto, Pier, dando explicaciones hasta ahora.、Eh, lo c o n t a b a m Antes, Red Eléctrica decía que ya había vuelto la normalidad, recuperaba el suministro eléctrico al 100%. Bueno, pues después ha convocado a los medios para、eh, tratar de explicar algunas cosas. Lo más destacado a esta hora que puedo decirte, Alberto, es que descartan, como has, bien has comentado, un accidente de. Ciberseguridad en las instalaciones de control, tanto de red eléctrica como el centro del control. Lo que ha dicho Eduardo Prieto es que el sistema se encontraba estable en todas sus variables y en condiciones de seguridad, y a las 12 y 33, cinco segundos después, el sistema sufrió una perturbación, abro comillas, perturbación extrema. Eh, ¿De qué tipo? De momento no se ha dado ningún tipo de explicación. La EMET, por si acaso, había emitido antes un tuit diciendo que no se había registrado ningún fenómeno meteorológico adverso, yo qué sé, racha de viento, huracán, tal, algo que hubiera podido perturbar el sistema. No detuvieron, no, a nivel meteorológico se descarta ese tipo de incidentes. Pero, ¿qué es esa perturbación, ese evento en el sistema eléctrico compatible con la pérdida de generación? Pues eso es lo que hay que explicar y lo que hay que averiguar, porque esa es la causa por la que hemos estado, bueno, pues no 24, pero sí 22. Eh, horas eh, sin luz、sí. al 100% en nuestro país. Oye, ¿te parece que descubramos un poco mejor cómo funcionan las telecomunicaciones? ¿Cómo están ahora mismo? Por favor, mismo? porque ahí todavía <risas> estamos con problemas, como、y、se además, viene observando. Nos afecta. Vamos a hablar con Jordi Berenguer, exdirector s e de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación Aeroespacial de Castel de Fels, de la Universidad Politécnica de, de Cataluña. Jordi, ¿qué tal?、Eh, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, estamos aquí haciendo lo que, lo que podemos. No sé si me puede hacer una fotografía de cómo se encuentra、eh, la red eléctrica, bueno, las telecomunicaciones ahora mismo. Yo creo que en este momento se han ido restableciendo las, las, las, las comunicaciones, ya tanto a nivel de, de teléfono móvil, de hecho, estamos hablando a través de, teléfono, de telefonía móvil, tanto internet, etc. Y aún así, esta mañana he detectado algún, algún pequeño problema de interconexión, de intentar llamar a, desde un operador a otro operador y la, la comunicación en un sentido era posible y en sentido contrario era imposible, de momento. p o tanto, esos son mecanismos que se van recuperando de, de forma. De forma Lenta, ¿no? pero en poco tiempo creo que estará todo normalizado. Señor, le voy a hacer una pregunta que, que quizá sea demasiado sencilla, pero, pero ¿por qué si lo que se cae es la luz y, y, y yo estoy conectado a.? Bueno, en fin, a, la, la red del teléfono no funciona. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se interrelaciona? Sí. Sí, mire, o sea, las, las, en el caso de la telefonía móvil, eh, eh, pues eh, para, para generar ondas de radio, que son las que nos, nos permiten establecer la comunicación, es necesario disponer de, de energía eléctrica para generar esta, esta, eh, eh, estas ondas electromagnéticas. Por lo tanto,、eh, cuando utilizamos nuestro, nuestro teléfono móvil, nuestro smartphone, pues、eh, estamos utilizando la batería、eh, que, que genera, que alimenta el transmisor de radiofrecuencia, que permite.、Eh, en, Enviar las ondas. Entonces, por otra parte, c、claro, las r o l a estaciones base de telefonía móvil necesitan también un sistema de, de, de alimentación. Normalmente,、eh, estas, estas estaciones e s、pues, p u disponen de conexión directa a la línea eléctrica y Y también tienen unos equipos de alimentación de reserva basados pues, en grupos de electrógenos y baterías. ¿no? Sí. Entonces, estos, eh, cuando, eh, cuando falla la, la, la red eléctrica, p u e se n n pone en t、eh, o c e se s mantiene r c h a o b i e se m a n la alimentación mediante baterías hasta que se ponen en marcha los grupos de electrógenos y, por tanto, v u e l e n a, a generar la, la, la alimentación para, para poder establecer, mantener la comunicación.、Sí. Lo mismo、sí. sucede en el caso de, de, la, de la radio, de la radiodifusión. Es decir, los grandes centros emisores. Pues, en el caso de b a r c e l u l a en Colchinola,、pues, en, en esta torre pues, hay ahí unos grupos、eh, electrógenos y, y, y servizadas de baterías que lo que hacen es、eh, estar preparados para poder mantener la alimentación y la transmisión, porque si no sería imposible pues, de, de estar, de estar comunicados.、Sí. Lo mismo para los sistemas de radio nav navegación aérea como para los sistemas de, de, de emergencias y de, y de seguridad, de policía, bomberos, etc. Ayer muchos se preguntaban, ¿no? ¿por qué mi móvil va y el tuyo no? Claro, depende de la compañía, entiendo que tendrían distintas capacidades, ¿no? Cada una de ellas. Sí, de, depende, depende de la compañía y de la, y de la estación base a la que estés、uh, conectado. Porque,、uh, por ejemplo,、uh, depende también del, del tipo de, de estación, porque pues, si son uh, mi, uh, picocélulas o células, o, o, o, o, o, o sea, estaciones base de, de, de, poca, de poca potencia, pues, probablemente、uh, al cabo de, de 12, 13 horas, De, de, de corte de luz, pues probablemente se, se agote su, su sistema de, de energético. ¿no? Sí. Con lo cual, entonces, lo, lo, que, lo que sucedió ayer es que, por ejemplo,、eh, yo me desplacé en coche desde Casteldefels l a Barcelona. En Casteldefels l pues tenía conexión con Vodafone y cuando llegué a Barcelona, en mi, en mi barrio, pues、eh, no había conexión de, de, de Vodafone. Pero sí que podías utilizar llamada a, a emergencia, e 122 es el móvil, sí. ¿no? Sí. Pues Claro, esto sucede、pues、que dependiendo de, de la zona en la que estés y de la capacidad que tenga esta,、eh, estos generadores、eh, eléctricos de, de las estaciones bases,、pues、puedes s p u e aguantar más o menos, o menos tiempo. Qué bien. Bueno, qué bien. <ríe> qué tragedia i m o s ayer y menos、sí. mal que ya está todo un poco normalizado.、Eh, don、sí. Jordi, le agradezco enormemente su tiempo que haya ha sido tan didáctico y tan útil para los que nos están escuchando. De acuerdo, pues muchas gracias. Un saludo. Y a recuperarse. <risa> gracias. Bueno, vamos a, a otro punto. Sabe s que, que ahora mismo las noticias están en las estaciones de tren. Hay gente que todavía no ha llegado a su casa, que sí ha podido recuperar la conexión para hablar con sus seres queridos, la luz, para, para poder ver qué pasa delante de él por la noche, pero que, que sigue en una estación. Enrique Pérez está en la estación de Zaragoza. Entiendo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muy buenos días. Bueno, pues exactamente me encuentro en una de las estaciones de tren de cercanías. De aquí de, de Zaragoza, en la estación de la avenida Goya, donde parece que la normalidad va recuperándose. Ya nos han dicho esta mañana que, en cuanto a los trenes de cercanías aquí en Zaragoza, ya no estaba empezando a haber problemas como en otros sitios, ya se ha recuperado el servicio. Donde sí está empezando a haber más problemas, sobre todo desde primera hora del día, ha sido en la estación intermodal de Delicias, donde están los trenes AVE y donde 1.700 personas, Alberto, se han visto afectadas precisamente por esos cortes, por esos paros que se han producido como consecuencia del apagón. Y han tenido que ser reubicadas en otros trenes.、Mm. Eh, y y, y, y ve esa mucha gente. Yo, yo me he encontrado esta mañana en Santa Justa, mucha gente con las mantas de la UME todavía. Pasa que ya siendo las 12, entiendo que estarán un poquito más、eh, despiertos, ¿no? Sí, no, toda la gente que esta noche ha pasado precisamente、eh, las últimas horas、eh, ha tenido que pernoctar, digamos, en, en la estación del AVE. Aquí en Zaragoza ya han podido ser reubicados en otros trenes. Los que quedan aquí son los últimos ya que faltan por, por、eh, introducir algunos de esos, en esos trenes, en esas compañías que se han ofrecido también para dar、eh, salida a todos estos pasajeros que se han quedado aquí atrapados. Pero ya te digo que, en principio, normalidad a esta hora en lo que a los trenes de cercanía se refiere y parece que poco a poco se recupera también la normalidad en la estación del AVE. Enrique, amigo, gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte. Es divertido hacer un programa sin nada preparado, ¿verdad, Sofía? Bueno. Y últimamente parece que es lo que se estila, ¿no?、Eh, mira, Alberto, tengo una noticia importante porque también otro de los puntos、eh, importantes de atención que todos hablábamos ayer era el tema bancario, ¿no?、Sí. Veíamos a muchos negocios tener que cerrar la persiana porque no funcionaban los datáfonos para poder cobrar a los clientes. Aquí había verdaderos trapicheos con los pocos billetes para comprar bocadillos. Ayer era mediodía y todo el mundo se encuentra en una situación parecida. ¿Qué dice? Dice desde el Banco de España que las entidades bancarias están operando con total normalidad, que es verdad que tienen algunas incidencias aisladas, que se han podido encontrar eh, personas, eh, sobre todo a primera hora de la mañana, pero que en el sistema financiero el Banco de España ya ha comprobado que el sistema Target, que es el que utilizan, está funcionando bien y que los pagos se están procesando con total normalidad, que ninguna entidad, de hecho, ha reportado incidentes relacionados con esta operativa de financiación también de los propios bancos. e i b e r p e y que funcionaba ayer con l i g e r o s Retrasos, pues hoy también dicen que se opera con normalidad. Se encargan de la gestión del sistema nacional de pagos, v a l e de procesamiento,、mm. liquidación de instrumentos de pago, de cuenta corriente, de transferencias, las transferencias instantáneas, los b i d bueno, pues este tipo de cosas, ¿vale?、Uh -huh. Lo mismo que el tema de, de tarjetas, ¿no? Y que el restablecimiento ya es total, al menos en los grandes comercios. Bueno, Yo, no, lo, se ha dicho esta mañana, pero lo volvemos a repetir porque, en fin, es que ha habido dirigentes. Que se han planteado, o que se siguen planteando, no lo sé, eliminar el dinero en efectivo. Ya me dice usted, o ya me dices tú, Sofía, ¿qué hace ayer la gente sin dinero en efectivo? Nada. Absolutamente nada. Imposible. Y luego v o l v a m o s a recordar, nos queda minuto y, y medio, que la imagen de ayer. No sé si saliste a la calle, pero tú tienes dos niños o tres niños. Sí, y se tiró todo el mundo a la calle a los bares,、eh, que desde luego los hosteleros de este país estuvieron a la altura de las circunstancias, abrieron eh, terrazas, eh, tiraron de hielo, porque ya en las neveras no estaba la bebida fría, y todo el mundo puso, pudo pasar allí las horas de forma más tranquila. n o、ah. eh, Como hablábamos, la radio había sido una gran compañía para todos, con transistores. Yo me encontré. A dos coches en, en, la, en las aceras,、eh, con las、Parado. puertas abiertas, parados, donde todo el mundo pudiera escuchar la radio y lo que, bueno,、pues、lo que estaba、eh, sucediendo. ¿no? Mm. Y los niños, entre ajenos y también perplejos, ¿no? porque los míos, por ejemplo, nunca habían vivido tampoco una situación de apagar. Entonces ¿Se como, ha aplicado, ¿no? Hombre, pero esto como. Pero la tele no funciona. No, pero Alexa, mamá, Alexa no funciona. No, hijo, no. Antes de Alexa existen otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que de alguna manera también les va a marcar. Bueno, y seguimos siendo、eh, información de servicios, seguimos con los ques, con los porqués y con lo que, que viene ahora. ¿eh? Eso se lo cuento enseguida, que todavía tenemos programa hasta la una de la tarde y luego vendrá por aquí Jorge Bustos. Sofía, nos damos un minuto. Venga, que se nos va. Venga, ahora. Lo siguiente es escuchar la última hora en Cope, un momento. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Carlos Herrera en x arroba herrera en cope en facebook.com barra herrera en cope o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14. Escuchas Herrera en cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.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 Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de Obramat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Llega la nueva colección de moda: clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va. t i r i t i r i t i r Para fusión de estilos, la fórmula Coche más casa de línea directa. Estilazo. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ideas para hacer el mejor regalo el día de la madre. Por el Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés.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 Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Son las 12, las 11 en Canarias. Con Herrera en Cope, la última.